Justamente, buenos días. Mira, nosotros estuvimos trabajando a negociar más de 45 días, no tuvimos acuerdo. Eh, incluso solicitamos la última instancia que fueron los buenos oficios, la empresa del trabajo. Y no pues, se nada en, en los buenos oficios. Quisimos solicitar una semana más, la empresa no quiso, dijo que ya tenían su. tenían todo armado y que dejemos las cosas como fueran. Entonces ellos están arriesgando a sus usuarios, están a, en este caso están arriesgando a, su, a los usuarios, a los agricultores. Eh, con este tema Nos, Lo que nosotros estamos solicitando Es alrededor de mil pesos de aumento De 40 a mil pesos de aumento En nuestro sueldo Ya que nuestros sueldo son más Como lo mencionamos en, en ocasiones pasadas Nosotros lo pasamos en el sobretiempo acá Para poder ganar plata Y esta gente, toda la gente que tenemos acá Por lo general hace más de 100 horas de sobretiempo Para poder ganar plata Estamos hablando de prácticamente trabajar un día y medio más No media jornada nada más Justamente nosotros por lo general Si, si lo miramos, trabajamos un mes y medio por uno. Nosotros para poder llegar a un alcance de 400, 450 mil pesos mensuales, que, que yo acá en su oportunidad le mostré las liquidaciones acá, eh, tenemos que hacer promedio de 100, 150 horas sobre tiempo mensuales, tenemos gente que hasta 200 horas sobre tiempo. Si se nos que esa gente no tiene vida, eh, es indigno tanto con los trabajadores. Lo que le ofrece la empresa en este momento es un aumento de un 3%, que eso es como reduce la gente. plata cuánto estamos hablando? Un 3%. Con los sueldos que tenemos nosotros, un 3% significan alrededor de 5.000 pesos. Con eso. Entonces yo creo que es burlarse a la gente. Viajanos están burlando solamente nosotros, se nos están burlando de, tanto de sus usuarios, porque SAESA en este caso está arriesgando su gente por cuánto? por 50 lucas. esa es una de las empresas que más utilidades tuvo el año pasado, alrededor de 22 mil millones de pesos. Y no queremos subirle 50 lucas a 100 y tantos trabajadores. Yo Estamos hablando de que complicaciones pueden haber el fin de semana, se, se aproxima, o por lo menos lo que se ha dado a conocer a través del tiempo, las condiciones climáticas no van a ser las mejores el fin de semana, ¿vendría algún temporal? Eh, por lo que nos comunicaba, lo comunicaban en la mañana, eh, me parece que el día sábado tienen vientos hasta de 60 kilómetros por hora. viento y agua y ustedes mismos, la gente se da cuenta que acá llueve un poquito y el sistema acá yo creo que en todas partes pasa eso y no vamos a estar nosotros en este caso al temporal pasado, salimos todos las 100 personas que están acá andaban trabajando, en 8 días recuperamos esto, imagínense ahora en cuanto pasa algo similar